Ahí lo tienen, amigos. Está considerado el yayo. El yayo. Decía yo, el... ¿Qué? El yayo del periodismo de investigación. La momia periodística más vigente en España. Sí, amigos, Fernando Rueda. Vamos a ponerle un poquito esto ya. Ay. Qué maravilla, otra más, otra más, otra, otra más. Otra... Muy buenas noches, Don. Buenas noches, como he cantado, hoy, ¿eh? Qué maravilla. Eh, bueno, estoy el... impresionado. Eres el tutankamón del periodismo ah, hispano. Esto es lo nunca visto. ¿Eh? Fíjate que lo no... nunca he visto. ¿Te gusta el champán? Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, digamos cava. T tu, tu cava está de color rojo. Sí. Porque es...? Eh... Pero vamos a ver, sí. no tiene el color de eso que tú llamas la me tu medicina, <risa> o sea que dice que eh, es un color así como de whisky. Sí, ¿sabes? sí, sí. este eh, mi champán, es cava, es color cava es y, una... y tu este es color es tancamón. Es una bebida <risa> espirituosa, espirituosa. Ya. Eh, eh, eh, ¿Tú qué? conociste a tu tancamón? Sí. ¿Y bebíais juntos? Sí, sí. Te voy a decir sí. lo que bebíais juntos. Sí. Vino tinto. Vino tinto. <risa> Le damos mucho al alpiste. Sí. Y sigues y, y, y, y en tu vaso el ricaba se convierte en vino tinto. Sí, lo que pasa es que a Tut, porque oye, había confianza, y en lugar de Tutankamos yo le llamaba Tut. Eh, entonces le decía, a Tut te estás pasando con, con el, eh, el vino, ¿eh? Tut, y tú tomabas medicina. Yo tomaba medicina, por eso he llegado a, a, a, hasta aquí, ¿no? Pero, pero Tut, no. Tut, eh, un día le dieron un vaso extraño y, y toma, mira. Vaya, vaya... I'm um, trouble begin Fernando Roda, muy buenas Buenas noches Seguramente te definia Juan Antonio Sebreián En esta presentación que hemos recordado Como el Tutankamon del periodismo hispano. O sea, y si estuvieras además Ahí en tu, en tu palacio En ese país, en, en África Y miraras un poquito hacia el sur qué complicadas estarías viendo las cosas ahora ¿verdad? Total, total, total Yo creo que En los últimos 50 años, posiblemente Eh, la es la zona del mundo donde las cosas están más complicadas y de las que menos se habla uh -huh, porque parece que soy, que hay conflicto en Oriente Medio que lo hay, pero se habla se debate, sin embargo aquí la verdad no nos enteramos eh, prácticamente eh, de nada ¿no? ahora estábamos uh -huh. hablando que que el tema de, del chat eh, bueno se está mencionando mucho en, en, en internet uh -huh. ...porque hay españoles en el chat, ¿no? Claro, y hay que evacuarlos y comienzan las operaciones, la preocupación de los, de los dirigentes españoles ahora mismo es por la seguridad de esos españoles que están en el lugar, que, se está, que está viviendo un clima, yo no sé si de preguerra civil o de guerra civil directamente sí. desde esta misma tarde... Pero lo que importa en estas noticias ahora es saber qué va a pasar con esos españoles, que importa desde luego, pero le importan muchas otras cosas también. Sí, pero fíjate que en, en los eh, teletipos que yo he leído, en ninguno se habla de número de muertos. Uh -huh. Cuando una guerra como esta, que se está eh, teniendo lugar en las, en las ciudades, seguro que están muriendo decenas y decenas de personas. Sin embargo... Uno, no hay datos sí. Y segundo, tampoco es el dato que ahora mismo más importa ¿no? Ayer estaban los eh, rebeldes del Frente Popular a cincuenta kilómetros de la capital de Yamena Hoy han entrado ya en el Palacio Presidencial Parece que en las últimas eh, horas la intervención de Gaddafi ha provocado que se vaya a aceptar un alto del fuego estas informaciones que eh, poco a poco se van a ir concretando porque apenas hay periodistas internacionales en, en uh -huh. el chat estas informaciones lo que nos desvelan que estamos como bien dices en el lugar, en uno de los lugares más complicados del mundo, cada país tiene su conflicto o varios conflictos que se solapan unos con otros y que además muy relacionados unos con, con otros, es decir, lo del chat y lo de Kenia si sí, posiblemente sean cosas independientes pero relativamente, luego al final hay determinadas pautas que están en, en ambos casos. Uh -huh. Si quieres Lo común, uh -huh. Por lo común, por lo común de un conflicto en el cual eh, en Kenia sí sabemos que, está, que ya han superado los, los mil muertos y cuando se habla de cifras hablan de unas cifras que, que yo creo que siempre son muchísimos más de los que se dicen oficialmente. ...y en Chad eh, también está habiendo un montón de, de muertos... ...lo común en, en ambos sitios lo común de, en, en África, ¿no?... Eh, eh, ...hay países como Kenia que eh, estaba adquiriendo un, un prestigio incluso internacional... ...es decir, cada vez más la gente iba a, a Kenia, iba a los safaris, iba a dejarse su dinero... ...la industria en Kenia iba subiendo poquito a poquito... Eh, y, y bueno, y, y en Chad, un país eh, complicado, un país ahí más difícil un país con un nivel de pobreza todavía mucho más alto que el eh, allí sin embargo son países que que en determinados momentos se encuentran con, que, con un, unos señores que normalmente son monigotes de, de una potencia extranjera Unas veces son elegidos democráticamente, otras no, pero a, aún los elegidos democráticamente tienen que pactar para poder estar en el poder eh, básicamente con, con dos potencias, Estados Unidos y Francia, porque Francia mantiene su influencia y su poder, y aunque aunque no se sepa, eh, están allí, tienen sus tropas circulando, moviéndose, moviéndose. Eh, controlando el, el país eh, lo que antes eran las peleas en, en Chile, en Argentina eh, en los años 60, 70 ahora mismo es la pelea por controlarlo, porque tienen un montón de intereses en esos países no, no, no solamente pueden ser las piedras preciosas son deter, determinados materiales que hay y los consiguen a un precio mm, casi eh, gratuito y además Eh, sí se ha sabido que en los últimos años, decenas de años, eh, se han desarrollado determinadas pruebas de, de armas, incluso algunas nucleares, que ahí se realizan sin que absolutamente nadie se queje y sin que absolutamente nadie se entera. Para eso es para lo que las grandes potencias quieren ahora mismo África, ¿no? En Kenia hace tan solo unas semanas había elecciones, después de denuncias de fraude y los, eh, como decía en, en la presentación del programa, en el sumario los simpatizantes, había que intercomillar la, la expresión, porque han dejado de simpatizar y directamente se han enfrentado unos a otros y la situación se ha complicado gravísimamente. Ese es el origen, el aparente origen, por lo menos en lo informativo y en lo mediático a gran nivel, de este nuevo conflicto en Kenia. Efectivamente, elecciones el 27 de noviembre, ¿Eh? Eh, gana el que era el presidente Moai Kivaki y gana a todas las luces haciendo trampas uh -huh. es, decir, no, es decir, es el inicio de un conflicto con la oposición ¿por, eh, ¿por qué? Porque, eh, pero no porque Kivaki haya hecho trampas sino porque Kivaki representa eh, lo mismo que eh, pasa en todos los países africanos que es las peleas de las etnias Kibaki representa una etnia, la etnia Kikuyu, y que, que está en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las otras etnias consideran que los que han hecho trampas son los Kikuyu. Entonces, el conflicto que comienza, el conflicto que inicia es un, una serie de matanzas por todo el país entre los kikuyus y las otras etnias, principalmente las otras dos, que son los Lugos y los Kaleinjis. Y empiezan a matarse. Pero... Los más de mil muertos que hay, la mayor parte no son los muertos de tiros, no son los muertos de, de escopetas, son los muertos de machetes, son los muertos por culpa de barras de hierro, son los muertos de mujeres violadas y luego eh, asesinadas. Eso no es un conflicto de, por una, un, una elección eh, trucada, uh -huh. una elección manipulada y cuál es el origen de ese conflicto, siempre hay un origen en todos los, los países, cuando se produjo la guerra de la de cuando se terminó y consiguieron la independencia, el presidente de entonces concedió el, el a, a, había una zona que, que eran unos valles muy fértiles en, en Rif entonces dijo a los cuicuyos, a los suyos uh -huh. que fueran a ocupar los terrenos y entonces los quicuyos fueron para allá que se encontraron con que previamente ya los habían ocupado otra etnia, los lugos y entonces a estos los echaron del, del, de sus tierras, les echaron del, de los terrenos, les echaron de eso. Y desde ese momento, los conflictos que ya había, siempre ha habido en África de las etnias, a partir de ahí, cualquier motivo como este de las elecciones, acaban a tiros. ¿Qué es lo que ocurre? que a veces eh, estas peleas de etnias se llevan a cabo en algunos casos gracias a que eh, hay mmm, potencias de la zona o potencias exteriores que les dan armas o que les dan o que les dan eh, posibilidades de seguir peleando ¿no? <risa> esta la cuestión eh, kenia 45 años eh, celebraba creo que es el próximo mes de diciembre de su independencia eh Pasa con prácticamente todos los países eh, africanos, el colonialismo, la época en la que el Reino Unido, en el caso de, de Kenia o Francia, en el caso uh -huh. de Chad, imponían eh, sus eh, dictámenes eh, de principio a fin. Luego esa época pasó, pero parece que todavía la influencia de las eh, grandes potencias es eh, fundamental a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo en estos lugares. Sí, sin duda, sin duda. Eh... El, el mundo mmm, tiene bastantes conflictos como para eh, tener que vivir otros. Entonces, eh, estamos en una zona en la cual en, se pasa hambre, primero, es muy uh -huh. importante, hay un montón de hambre. Y eh, son países, sin embargo, que tienen una importante riqueza, muchos de ellos. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no sabemos qué pasa con esa riqueza. <risa> y parece que cuando, igual, como decías, en el caso de Kenia, cuando la empiezan a disfrutar, Perdón por la expresión, les ponen la pierna encima desde claro, fuera, ¿no? Claro, claro. Y, y, y bueno, y ¿dónde está todo, toda esa riqueza? Bueno, pues toda esa riqueza está en gran parte porque las grandes potencias eh, se la llevan, las grandes potencias. Eh, luego, en el caso de Kenia, eh, he encontrado que Estados Unidos además le considera uno de los baluartes en África en la lucha contra el terrorismo internacional, uh -huh. que está también ahí asentado. Y, y les daba, les da anualmente 700 millones de dólares como ayuda, como agradecimiento a eso pero esos 700 millones en teoría son para vacunas del SIDA y para tratar todo tipo de enfermedades uh -huh. es decir, no es la ayuda en Colombia en Colombia hay que luchar contra el narcotráfico y lo que le hacen es le dan millones de dólares para helicópteros para luchar no, no, aquí dicen que bien es vuestra ayuda cuánto os agradecemos que luchéis contra el terrorismo y os damos Vacunas para el SIDA, ¿no? Sí. Es, estas cosas es, solo pueden pasar en África, ¿no? <risa> Hemos hablado y has hablado en muchas ocasiones de cómo en América la CIA ha estado absolutamente involucrada en el apoyo a través de determinadas corrientes ideológicas representadas por eh, personas que han acabado ocupando puestos en de poder, bien sea a través de golpes de Estado, bien sea a través de procesos democráticos. ¿Algo similar con los servicios de inteligencia de estas grandes potencias puede ocurrir en estos países de África? Sin duda, sin duda. Eh... Estos países eh, tienen servicios de, de inteligencia, es decir, la mayor parte de ellos pequeños, el de Gaddafi, por ejemplo, es muy importante, el de Marruecos, tal. Aquí la CIA actúa, y aquí la CIA actúa en muchas ocasiones como el propio servicio secreto de los eh, presidentes. Es decir, al mismo tiempo que les ayudan a obtener la información para evitar que sus enemigos... Eh, acaben con ellos, porque son regímenes presidenciales, con, con ejército, hacen de, como le llamaban antes, técnicos, ¿no?, que van allí a, a ayudarle. Y la CIA controla absolutamente todos estos países, y eh, igual que coloca a, a, un, a un presidente, luego, sin ninguna duda, lo... Lo, lo quita, ¿no? También está aquí muy importante el, el SDC, el Servicio de Reflecto Francés, que en casos concretos como el chat, ya verás como los que eh, sacan a, la, a los españoles serán uh -huh. los parqueidistas franceses que se conocen perfectamente la, la, la zona. Yo eh, tuve hace unos años a, a mi tío, el misionero, que está siempre por. por distintos lugares del mundo, lo tuvieron que sacar de costa de marfil y quienes fueron a rescatarles a un pueblo dentro de la selva fueron los, los paracaidistas franceses que a mitad de camino se encontraron con los helicópteros americanos, Es decir, eh, estos dos países lo controlan todo. Esperemos eh, y esperaremos acontecimientos sobre lo que ocurre en estos en dos países, en Kenia, en el Chad En estos próximos días, sin lugar a dudas, la atención de todos y la atención prácticamente de la comunidad internacional. Eh, va a estar mirando a estas en dos en naciones. En el caso de Kenia, además, eh, con unos resultados pese a que estaban mejorando las cosas eh, verdaderamente terribles cuando se examinan algunos eh, datos. Eh, 40 dólares es el eh, sueldo medio, una esperanza de vida de tan solo... 54 años, un nivel de pobreza del 25% de personas que viven por debajo de un euro al día para poder disponer para su consumo y un 50% que es un dato verdaderamente tremendo el 78% de las personas practican religiones animistas y el 50% de las mujeres han sido mutiladas genitalmente en, en este país Permítame que, que te diga que alucino con lo de los 45 mm -hmm. dólares ...al día en un país como este... ...porque en República Dominicana... ...no, al mes, al mes, al mes... ...al mes, al mes... mes en, ...en República Dominicana, donde estuve fumándome... ...purazos la semana pasada... <risa> sí. eh, ...decían que el salario medio estaba en 35 dólares uh -huh. ¿eh? quiero decirte que son países que bueno, tienen que ha hecho... crecido en ese sentido no, no, claro, fíjate el, el, el nivel de, de, de crecimiento de los precios no no pero es lo que te quiero decir es que el claro. nivel el nivel de lo que había alcanzado que es lo que estamos hablando de llegar a lo a, a los 40 dólares muestra que hay una una riqueza muy importante dentro de del país, que hay una generación de riqueza, ya sabemos perfectamente que no quiere decir nada, porque eh, seguro que la mayor parte de la gente no cobra ni un, ni un, ni un dólar y que hay otros claro cuando hacen los promedios de, de eso, ¿no? Del exterior, de África de las informaciones internacionales que hoy se centran allí viajamos de nuevo aquí a nuestro país y, y nuevamente está en la actualidad a todos los días y también lo traemos hoy aquí a materia reservada la situación financiera de la banda terrorista ETA sí, sí, porque creo que hay que añadir eh, una, algunos datos a lo que está ocurriendo ahora y que estamos eh, escuchando todos eh, partimos de ahí El, eh, van a ser, yo creo, ilegalizados PCTV sí. y ANV Eh, con ellos estos partidos ilegalizados eh, realmente lo que eh, se persigue uno es todo el tema el tema político, eso está claro pero se, eh, el gran daño el grandísimo daño que se produce a todo el mundo del de, eh, entorno de ETA es el tema económico hay, hay unos datos muy importantes y es que eh, ya se ha dicho que estos partidos han estado financiando a Batasuna Pero hay que tener una cosa clara que nos llevará a hablar de ETA. No es que hayan estado financiando solamente a Batasuna, que han estado financiando, es decir, han estado pagando los gastos electorales, han estado pagando los mítines, no han estado pagando todo eso, sino que han permitido sobrevivir a todos los dirigentes, a los más importantes dirigentes de Batasuna, a todos los que normalmente se llama liberados, es decir, gente que no trabaja. Y, y estos eh, son cerca de 50 uh -huh. de 50 dirigentes de Batasuna que han podido vivir eh, hasta ahora gracias a eso y que además no viven de forma austera en muchos casos no es decir que, que claro que no <risa> fíjate que, que entre esos 50 y tal eh, han recibido eh, un millón prácticamente un millón doscientos mil euros que son un montón de de dinero es decir han estado viviendo ¿qué es lo que ocurre? ...que si eh, les ilegalizan y no van a poder recibir ese dinero del Estado, porque ese dinero son las remuneraciones de los partidos y eh, la, las subvenciones que reciben, ¿no? ¿no? Es como si se quedaran en el paro, porque no tienen ese dinero... Y ellos también de este dinero estaban subvencionando a los presos de ETA. Porque a los presos y a las familias siempre les han dado una alta cantidad de dinero. Pero esa cantidad de dinero siempre ha procedido en gran medida de la propia banda terrorista. Sin embargo, en los últimos años el presupuesto de ETA se sí ha ido ajustando. En los últimos años, con la persecución del impuesto revolucionario con la desaparición de los secuestros que les daban un montón de, de dinero, ha ido eso bajando y tiene menos dinero. Yo soy de los que cree eh, que ETA ha montado algunas empresas en el extranjero y una serie de, de cosas que le da una, un, un cierto beneficio y que le ha permitido mantener a una serie de, te, de terroristas que están fuera. Ahora mismo, según los datos de la, de, la, de, fuerzas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ETA necesita... ...para eh, mantener su actividad... ...mantener sus estos... ...dos millones de euros al año... ...dos millones de euros al año... ...de los cuales la mayor parte... ...cerca de, de la mitad... De, ...de ese dinero... ...lo dedicaría al, a un apartado... ...que los temas militares... ...que ellos dicen... ...y los temas logísticos... ...lo que son los atentados... ...que en, el último, en los últimos años... Antes de, eh, ...con la época de la tregua... ...todavía ha caído... Luego dedica una parte a, a, a, a subvencionar. Necesita mucho dinero para subvencionar las extorsiones. Necesita para mmm, los que están en la reserva, los que están en captación. Esos son dos millones. Calcula eh, que más o menos estos dos millones son lo que ETA ingresa anualmente. Es decir, no puede tirar más para allá. De hecho, el presupuesto para presos Eh, según eh, al, alguno, eh, algún documento captado a la banda podría estar en torno a los 40.000 euros al, eh, al semestre unos 80.000 euros al año comprenderás que con tantos presos como tiene ETA ya no puede dar dinero para los presos por lo tanto hay que buscar deben eh, supongo que en, que en eso está y es la, la gran lucha pero su, su objetivo, el objetivo de ETA, en estos momentos va a tener mucho que ver con el hecho de conseguir dinero. Efectivamente, y, pero uh, si consiguen ese dinero será para sus propios gastos, uh -huh. porque ahora ya necesitan más armas, ahora ya necesita, necesitan mucho más dinero para el tema militar y, y sobre todo para sus cosas, pero lo que no van a tener dinero, y ese es el dato importante ...para ver lo que va a estar ocurriendo en España en, la, en las próximas semanas... No, a, ...no tienen dinero para mantener a su gente de dentro, uh -huh. a su gente de, de Batasuna. Con lo cual, el golpe que se le va a producir es un golpe político, es un golpe muy importante... ...pero que en el fondo, de cara a la lucha contra ETA, va a ser el ahogamiento de la parte política... ...que estaban aguantando, pero claro, al final que podemos ser todos muy partidarios de, de una cosa o de otra, pero si no tenemos dinero para, para comer, para que coma nuestra familia, vamos a tener eh, un gran eh, problema. Antes incluso, cuando había eh, temas de roca por ejemplo, hace unos años, no muchos años, hace dos, tres años, mm. había un tema de Caleborroca y entonces era el entorno de Batasuna, no se sabía si el dinero venía de ETA, no se sabía de dónde venía el dinero, pero se depositaban dinero para poder sacar, eh, para poder pagar la fianza para la gente joven que iba ahí. Uh -huh. Desde hace unos años, cada uno que se busque la vida, porque de ETA ya van justitos de presupuesto uh -huh. y ellos eh, aquí también ya van justitos de presupuesto, con lo cual hay un cierto abandono De, de lo que es las necesidades vitales de, de la gente que claro que si al final te dicen, tú quedas libre con 100.000 euros y si no tienes 100.000 euros, te tienes que ir a la cárcel, ¿no? Claro. Vamos a estar también muy pendientes de lo que pasa en las próximas eh, horas, en los próximos días, con esa posible legalización eh, de, de la, del brazo político, de lo que como brazo político ANV en estos momentos de, de Batasuna y de ETA, porque todo eso va a tener mucha repercusión en las próximas eh, semanas y va a estar muy pendiente de la opinión pública y más que nos acercamos al momento electoral de todo esto que está, que está ocurriendo En estos momentos, bueno, uno viniendo para, para la radio sale de su casa, en el caso particular, tres cámaras de seguridad. Va utilizándolos en diversos medios de transporte públicos y unas y otras cámaras. Al llegar aquí, entre la casa de servidor y el entrar en, en, en estos estudios, contabilicé aproximadamente unas 40 cámaras de seguridad que vigilan y no es un trayecto especialmente sembrado de cámaras de seguridad. Eso está empezando a ser una tónica habitual y en las cámaras de seguridad para algunos un peligro, para otros un beneficio. Eh, es un peligro, se está acabando el tema del, del, del espionaje, estamos hablando mucho del espionaje, pero no estamos hablando del espionaje privado que es realmente preocupante. Eh, nos están captando continuamente. Y además lo están haciendo de una forma ilegal. Eh, quiero aclarar varias varios conceptos. Eh, hablaremos otro día muy despacito, pero hoy eh, someramente hay que tener en cuenta que la mayor parte de esas cámaras que tú te has encontrado eh, están trabajando ilegalmente. Uh -huh. Que eh, deberías eh, debería haber con cada cámara... Cada vez que entramos en un sitio y hay cámaras debe haber un distintivo uh -huh. que nos avisa que tiene que haber cámaras, uh -huh. que no vaya nadie a montar follones para ver si vamos a meter líos, pero no existen estos distintivos como todo el mundo sabemos. Muy pocas veces, sí. No claro. se puede grabar el espacio público, uh -huh. es decir, nosotros podemos graba, eh, grabar dentro de nuestro local, podemos grabar dentro de nuestro taxi, podemos grabar dentro de, de, de, de del colegio, no podemos grabar en la calle, Sin embargo, estamos hartos de ver que cada vez que hay una, un, un robo, la policía va porque todo el mundo está grabando a la calle. claro, Con lo cual, me alegro por los, por los cacos para que los detengan, pero creo que ahí está bastante ilegal, ¿no? Incluso te voy a decir otro dato. Atención a la gente. No se puede instalar cualquiera una cámara de, de videovigilancia, uh -huh. sino que establece la norma que la tiene que instalar una compañía, una compañía ...de seguridad que tiene el certificado del Ministerio del Interior. Claro. Con lo cual, hay mucha gente que va a los sitios especializados en, en este asunto, a la tienda del espía y a todas estas cosas, a lo que va el normal, y que y, no instala la cámara para su casa, porque tú dentro de tu casa la puedes tener, sino que la instala fuera. Bueno, todas esas cosas son eh, absolutamente ilegales. Y ese esa, esa sensación que has tenido tú de que te seguían es una sensación que no se debería producir porque es una sensación ilegal. Así es. Hablaremos más en profundidad sobre este problema porque son cientos de miles las que hay en una ciudad como Madrid. Todavía Londres con varios millones de cámaras, aún está un poco lejos, pero bueno, parece Volveremos que es el camino al que, al que vamos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Por cierto, has visto que está en la gabardina, tiene él también la cámara, nos está grabando sí, la Sí, emo, sí, ¿eh? sí, sí, sí, bueno, pero... <risa> <risa> Por si acaso... Pero no se había dado cuenta. Dos rueda ya, ya. Sí, por sí, eso sí, le sí, estoy sí, avisando sí. ya a Bruno que no el, lo había contabilizado. la Voy a pedir la, que legales también la destrucción cuando pasan 15 días, creo que eso después de la <risa> grabación de las imágenes particulares de Bruno. <risa> bueno, pues Fernán se hace eco de la noticia del chat y te pregunta, Fernando, dice, la actual revuelta del chat, el cerco al actual presidente del país centroamericano, ¿responde a qué potencia? ¿Es acaso Francia? Estados Unidos, la CIA está involucrada ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Chad y no en Sudán? Y que no fumes tanto Vaya por Dios, vaya por Dios Bueno, pues el... yo creo que lo hemos dicho Es decir, hay sin duda eh, Dentro de todo pues Esta Francia, yo creo que la gente va a pensar Que Sarkozy estaba bastante cabreado Con el Chad después de que No le dejaron demasiado bien Con lo de los, las ONG francesas Pero lo descubriremos. Cuando es un conflicto como este armado, si alguien tiene que estar dando las armas a los, a, a los rebeldes. ¿no? Uh -huh. Fernando, muchísimas sí. gracias. Nos quedamos lamentablemente sin tiempo, pero todas estas noticias se, se van a escribir más episodios. en el Sin futuro. duda. Muchas gracias. Escuchamos cómo te despedía Juan Antonio. Venga, un abrazo. Perfecto. Eh, Fernando Rueda, has estado siempre genial. Muchas gracias. la botella? Semanas, no. Dale. No. Ya sabe, ¿no? Ahí estamos. Este es un coche que, que le pone la empresa. Y le lleva y le trae siempre. Eh, pues bueno. Ah, pero este coche no es. Acaba de interceptar el paso. Se bajan tres individuos. ¿Cómo puede...? Un coche así de esas características, un vamos, un coche de estos, ¿cómo puede volar tanto? ¿Dónde, dónde, dónde habrá ido a parar Fernando Rueda?